En referencia a cuáles cree que fueron las razones por las que el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos rechazó la causa, Fachal dijo...